Algunos de los sitios habilitados por esta ordenanza entran en contradicción o colisionan con eh, lo que establece la Ley Provincial 12.362 del año 2004 que regula eh, las condiciones para la instalación de, de este tipo de, de infraestructuras. Eh, esta ley provincial prohíbe expresamente instalar antenas en sitios de afluencia masiva de público. Esto claramente sería el caso del Camping Municipal donde funcionan colonias de vacaciones para niños y también para adultos mayores. También afectaría el corralón del barrio San Fernando porque al lado eh, hay una cancha de fútbol que pertenece a una escuelita para ese deporte para los chicos del barrio. Y lógicamente incluiría también el caso de la Casa de la Cultura eh, porque eh, impediría el desarrollo de un espacio público eh, de calidad por la preexistencia De, de una torre para antenas. Por todo esto y por muchas eh, razones más que conversaremos oportunamente, los invito a acompañar este reclamo siguiéndonos a través de nuestro muro de Facebook, País Correa Verde, también organizándose entre vecinos, a través de, grupo de grupos de WhatsApp, eh, difundiendo todo lo posible.